Te saluda. Hola, Canto. Ah, bueno, sí, bueno, mira, entonces, lo que nosotras queríamos desde acá es eh, poder sí. contarle a toda nuestra audiencia que vos vas a estar eh, dentro de un par de días, el 28, vas a estar brindando Una, un taller eh, junto con Lola Torsisi eh, sobre educación sexual integral, identidad y afectividad desde una perspectiva trans-travesti. Y nos parece muy importante que la gente se integre que vas a estar acá y que vas a estar charlando. Así que, bueno, la idea era convocarte unos minutos para que vos misma eh, invites eh, a la audiencia a acercarse a ese encuentro. Contanos. Bueno, en, en primer lugar, muchas gracias por por tomarse este ratito de conversar conmigo, para mí está buenísimo que podamos difundir lo que va a pasar este miércoles, que, que yo lo espero ansiosa, también vamos a compartir con, con otra amiga que viaja junto conmigo, este, que se llama Lola, artísticamente Lola uh -huh. Bajan, una, uh -huh. una coplera trans, sí. este, también de, de acá, de, de Buenos Aires, este y bueno, a mí me, me parece que... A ver, yo creo que por ahí es importante que sepan un poco, no sé si no tuve oportunidad de escuchar qué, qué es lo que han contado de mi trayectoria en el, en el programa. mira a Lola, eh, sí. eh, acá en Radio Kermés este, ab abordamos la, la temática... Eh, de la disidencia sexual con eh, habitualidad. Eh, Lola fue una entrevistada nuestra desde hace algunos pocos días porque ella estuvo por acá por Santa Rosa. Eh, y respecto de tu persona, Kimei, venimos siguiendo también las publicaciones, los artículos y demás eh, como para, para conocerte un poco. Este, así que podemos decir que nuestra audiencia eh, está al tanto eh, de tu tarea, de tu trabajo, de tu militancia y de, y de tu lucha así que por eso también desde, desde Radio Kermés tenemos este un especial eh, entusiasmo respecto de que estés por acá para abordar desde una perspectiva trans travesti un tema eh, tan importante como es el de la educación sexual integral Bueno, gracias gracias por, por... bueno, buenísimo entonces eh... Me dedico a contar un poquitito, un poquitito más de, de qué va. Dale. Nosotras, eh, bueno, para, me, para empezar a mí me, me gustaba poder recordar que yo trabajo en el bachillerato popular trans Mocha feliz uh -huh. eh, que soy parte y fundadora de la, de la primer red nacional de docentes trans, travestis y no binarias, que está ahora en vías de generar su segundo encuentro nacional. Eh, probablemente plurinacional si uh -huh. es que elegimos cambiarle el nombre acorde a la discusión que se está dando sobre el encuentro plurinacional de mujeres Así lesbianas es. trans y travestis este, y bueno, soy este, profe uh -huh. y, y bueno yo trabajo y, y la propuesta del momentito a compartir al que, al que están invitadas e invitados todos quienes estén escuchando en este momento en la audiencia es eh, hablar sobre afectividad, porque cuando hablamos de educación sexual integral, en general lo primero que, que la gente acude en, en su imaginario, en sus representaciones mentales de, bueno, a ver de qué vamos a hablar, eh, probablemente esté pensando en pastillas anticonceptivas o profilácticos, y si bien la ESI habla de anticonceptivos, eh, nosotras en algún punto queremos hacer hincapié en, de, en que la ESI es mucho más que, que eso. La ESI al tratarse de educación sexual integral y entonces repensar una mirada integral de la sexualidad, la sexualidad como forma en la que eh, se construye toda nuestra humanidad, ¿no? Uh -huh. eh, nos propone eh, a repensar la, la afectividad o los vínculos. Eh, la ESI tiene principalmente cinco ejes. Uno de sus ejes es valorar la afectividad. Uh -huh. Y sin embargo es uno de los ejes que menos se trabaja quizás porque es uno de los más complicados, quizás porque, entre otras cosas, el sistema educativo eh, y la escuela, la escuela como, como el primer acceso que tenemos, en teoría, todos y todas, eh, al, al, al espacio de producción de saber, de producción y divulgación de conocimiento, Digo porque a nosotras nos puede pasar que en, en, en muchos lugares quizás eh, aún no haya llegado la compu, uh -huh. pero eh, la escuela... En general, no es el primer espacio reconocido, legitimado socialmente de co producción de conocimiento. Y la escuela sigue construida eh, a pesar de, de, de la caída del positivismo bajo una lógica positiva donde el conocimiento no debe verse afectado por sentimientos, emociones, pasiones, no uh -huh. deseos. Uh -huh. eh, Nosotros lo que venimos a decir en algún punto es que es imposible. Eh, seguir abordando el conocimiento despojado de, eh, despojado de, de, de los sentimientos, despojado uh -huh. de, de la afectividad, de los vínculos, porque las personas que construyeron esos conocimientos que nosotras eh, aprendemos en la escuela, estaban eh, atravesadas por, precisamente, vínculos, uh -huh. sentimientos, pasiones, deseos, y todo lo que han producido, lo han producido en un contexto, eh, atravesadas por su uh -huh. contexto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la ESI es muy importante porque es la irrupción de la afectividad, el reconocimiento de los vínculos y la afectividad dentro del aula, irrumpe. ¿no? Ya no nos podemos hacer, eh, no podemos poner la, eh, llevar la mirada hacia otro lado. Tenemos que hablar de cómo nos vinculamos y cómo nos afectamos. Y en este momento, y sobre todo por los momentos políticos que estamos pasando en Latinoamérica... Uh -huh. Es crucial, es crucial por qué? porque se nos lleva sistemáticamente a una indiferencia eh, a, a, a, que crece, ¿no? A una, a una, a una indiferencia por la, por la otredad, por los otros, las otras, eh, a una falta de empatía, a pensar que las otras y los otros son lo que es distinto, ¿no? Es una amenaza hacia mí misma. Eh, Digo, y, y no es casual, ¿no?, que en, que en momentos de tanta tensión política, de tanta crisis, eh, se nos lleve a pensar todo el tiempo, ¿no?, de tanta angustia, en momentos de tanta angustia se nos lleva a pensar lo otro como una amenaza, ¿no? Uh -huh. Es muy útil a un sistema que nos necesita empobrecidas, distanciadas, separados y enemistadas entre nosotras mismos, ¿no? Uh -huh. Porque no nos olvidemos que salvo el 1%, menos del 1% de la humanidad, que tiene la mitad de la riqueza mundial, La, eh, el otro 99% de la humanidad Y estamos hablando de miles de millones Vive con la mitad de la riqueza del mundo O uh -huh. sea que la gran mayoría de nosotras Nos vemos arrastradas A una vida de precariedad De marginalidad, de pobreza Y de supervivencia uh -huh. Y encima Nuestros enemigos somos nosotras mismas claro. ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué tipo de mundo podemos construir En ese parámetro? Eh, yo creo que tenemos la respuesta a nuestros ojos, un mundo muy triste, uh -huh. un mundo donde nos desbordan las angustias, las pasiones tristes, donde, eh, ¿no? las soledades. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Bueno, una posible respuesta es repensar la ESI, tomar la ESI, abrazar la ESI. Como derecho que los docentes debemos garantizar en las escuelas, a su vez, con una, digo, con una responsabilidad mayor por parte de la, de la estructura estatal, que debe garantizar que tengamos los recursos para dar ESI, eh, habiéndonos formado previamente, habiendo tenido instancias de discusión al respecto. Eh, bueno, esto, nosotras, en primer lugar, debe cumplir el Estado, como digo. Y luego nosotras, garantizando el derecho de las y los estudiantes a acceder a repensar los vínculos de la afectividad, ya no como algo como. De pasada, no se trata solamente de quién es el mejor compañerito, no, uh -huh. no se, se trata de ponernos a repensar por qué buscamos que haya un mejor compañerito, uh -huh. por qué tenemos que destacar a alguien de esa forma en contraposición con el resto, uh -huh. ¿no? Eh, es curricular, los vínculos y los afectos son curriculares. Y en tal caso lo que nos viene a decir la perspectiva trans y travesti como un lugar dentro del mundo, como, un, como una coordenada en este, en este mapita de mundo es que nosotras podemos hablar sin lugar a dudas, profundamente por el desamor y el desafecto, uh -huh. o muchas de nosotras. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo, ¿qué le pasa a aquellas y a aquellos que no, que no acceden a, eh, a ser eh, respetados, amados, escuchados, eh, que se les otorgue la palabra, ¿no?, uh -huh. eh, a la hora de transitar sus estudios, por ejemplo. Claro. Bueno, lo cierto es que la gran mayoría no las terminamos transitando, uh -huh. ¿no? Nos vemos en la necesidad eh, de buscar otros lugares donde, donde nuestra vida sea más habitable, ¿no? Uh -huh. y, y es muy loco porque encima entonces como es una decisión, porque el mundo nos obliga a elegir entre estudiar o ser vos, ¿no? Uh -huh. O ser vos misma. Sí. Una sea, se hace responsable de esa decisión en vez de res, compartir esa responsabilidad con quienes eran los adultos en aquel entonces y nos dejaron afuera. No puede ser, como yo sigo escuchando cada vez que voy a... Eh, digo, en, en, en, me ha pasado en otras provincias y también acá en Buenos Aires. No puede ser que, que un directivo de una escuela diga... No, bueno, y fulanito dejó porque estaba mucho con esto de la transición, ¿viste? Pero si la educación es un derecho humano consagrado para todas las infancias... ¿Cómo puede ser que ser trans sea efectivamente un límite para poder acceder a nuestro derecho. Claro. Y más aún, ¿cómo puede ser que la escuela como garante de derechos no sepa alojar, no sepa alojar a nuestras identidades? Eh... Bueno, este, eso es un poquito. Af afortunadamente, digo, este, contamos con la tarea de, de militancia que llevas adelante vos y algunas otras compañeras de esto de ponerse eh, al hombro eh, la responsabilidad también de llevar una voz que nos plantee la educación sexual integral desde otra perspectiva, desde otra identidad para tratar de contrarrestar todo esto a lo que estabas haciendo referencia, Kimei. Eh, claro. en, en tu caso, vos sos docente Y, y tu construcción identitaria fue ya siendo este, docente, ¿no? Eh, recuerdo claro, cuando sí, aparecieron... Claro, al, al que al igual que la gran mayoría de mis compañeras y compañeros docentes en el país, la gran mayoría de les, las personas trans y travestis que somos docentes, lo somos desde antes de transicionar, claro. porque efectivamente tenemos la experiencia de que aquellas personas que son trans y aún se encuentran estudiando o tienen que afrontar uh -huh. una carrera, eh Tienen muchas más dificultades para claro. hacerlo. Uh -huh. Sí, sí. sí. Este, bueno, y esta tarea que vos vas a hacer el día 28 a las 14 y 30, aprovecho ya a contarle a nuestra audiencia para que lo vaya agendando y vayan registrando la cita, es el, el jueves 28 a las 2 y media de la tarde en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, eh, destinada a estudiantes, docentes, universitarios y universitarias, secundarios, al público en general que tenga ganas de, de acercarse para compartir esta charla, este taller con vos y con Lola. Eh, ¿Es una tarea que sí. venís realizando en otros lugares del país? ¿Forma parte digamos, de, una, de un trabajo que estás llevando adelante en distintos lugares? ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Uh -huh. Allí donde me puedan convocar. Claro. <risa> Allí donde se pueda. Un momento que. Un momento, ¿eh? eh... Sí. Allí donde se pueda. Eh... ¿Están ahí? Sí, sí. Acá estamos. Ah, escuchándote. perdón. Es que me entran llamadas al mismo tiempo. Sí, no eh... te preocupes. Eh... Eh, al... eh... Disculpa, yo voy a tener que volver a mi trabajo sí, ahora. Sí me, pero, pero sí puedo decir esto último. Dale. Eh, que sí, que, que esta es una tarea que nos estamos dando eh, en todos los lugares donde se pueda convocar. Yo no soy la única docente trans activista de la S, y hay muchos compañeros que lo que necesitan es que les reconozcamos su lugar uh -huh. y su trayectoria, su recorrido, que, eh, que, que acompañemos a poner en valor esos saberes, eh, pero sí, venimos trabajando en Córdoba, en Rosario, eh, he sido invitada a donde más, a Chubut, a Neuquén, A, a Río Negro, eh, pero esto eso es, un, es una tarea que es responsabilidad de toda la sociedad, claro ¿no? que sí. eh, y que se trata de un cambio de paradigma en relación a cómo nos vinculamos, uh -huh. eh, empezando a poner en, en cuestión, bueno, la desconfianza a priori, la amenaza a priori, el sentido, el sentimiento de amenaza a priori por eh, que me generan los otros, ¿no? uh -huh. eh, entendiendo que, que necesitamos construir una nostalgia. Placa. Un nosotres o nosotras uh -huh. Reconociéndonos en las, o, eh, como potencia en la otredad ¿no? Y eh. no como amenaza Y en definitiva yo lo único que quisiera decir Es a todas las personas que, que estén escuchando que, que están bienvenidas este miércoles a la universidad Que um, esto es un taller ¿sí? Es un formato que si bien va a estar en las puertas de la universidad Es en formato taller uh -huh. Y no... Eh, uh -huh. Y, y, y no, es, no se trata de un, de, una, de un panel, ni de un conversatorio, un, un, este, una situación de expositiva. Uh -huh. ¿sí? A mí eh, me parece que tenemos que encontrarle la vuelta para construir juntas el espacio. Entonces, está. el formato es taller. Bien. Y, y la propuesta es eh, abrazar la incertidumbre. Nos vamos a encontrar eh, con un montón de, de, de desconocimiento. Por parte mía, que no conozco la Pampa, que no les conozco a ustedes, uh -huh. que, que no sé qué es lo que les pasa en sus escuelas, claro. a las estudiantes, a las profes, uh -huh. en sus barrios. Y por otra parte, eh, por... Eh, digo, eh, no, yo, ustedes están... Perdón, estoy acá en mi trabajo y no, sí, no puedo hablar sí, más, sí. No, pero no, digo esto. Eh, encontrarnos con la incertidumbre y abrazarnos en ella, ¿no? Vamos a proponernos eh, ir más allá, aceptar todo lo que desconocemos, pero va, pero buscándole una vuelta que para que no sea amenazante, que sea una situación que podamos compartir para repensar, porque efectivamente sabemos que hay mucho de nuestra vida en relación al género, a la sexualidad, a la educación que nos ha hecho mucho sufrimiento, que nos ha generado mucho dolor y que necesitamos empezar a construir eh, en otros sentidos. Entonces Esta es la invitación a compartir un taller eh, abrazando la incertidumbre, eh, abrazándonos a nosotros mismes como potencias. ¿sí? Kimei, te bueno, mandamos yo... un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho para buscar un lugarcito en el cual poder conversar con Radio Carmes. Ya nos daremos sí. el abrazo personalmente. Besos. Bueno, mm -hmm. igualmente un beso grande. Chau, chau. Kimei Ramos.